Hola, buenas noches. Sí, estamos, bueno, como todos los años, visibilizando lo que es el trabajo nuestro y cooperativo que venimos realizando ya hace bastantes años, ya este es el quinto año que venimos participando y este año también planteamos un canje, un ecocanje, donde nos traen material reciclable y le entregamos un numerito donde participan por el sorteo de unas cosas hechas por los compañeros de acá que han hecho con material reciclable, eh, han hecho una cucha de perro y una maceta. Todo hechos con tapas. Bien, ¿Cómo se hace para participar? Trayendo de 10 a 15 materiales reciclables, entre botellas plásticas y aluminio. Les entregamos un numerito y participan. ¿Y ¿Se va a sortear aquí el último día de la feria? Claro, el domingo. El domingo lo estaremos realizando. Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo le va? El domingo 9 y media estaremos haciendo el sorteo de la cucha y él le la maceta gigante para todos los vecinos que vengan a entregar material reciclable el eje principal para ustedes que tienen que saber la gente que realiza, ¿no? el trabajo que realiza? Bueno, el eje principal es que es muy bueno hacer la separación en origen, una vez que nosotros aprendemos lo que es la separación en origen, traer todo lo que es material reciclable, ¿para qué? Para tener eh, recuperar ese material que venga limpio y seco y en condiciones, es mucho mejor. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Sí que ha sido un año complicado y que son tipos complicados para reciclado también, así que bueno, mucha fuerza. No, gracias a ustedes y siempre por estar acá al pie del caña.